Ay, ay. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Las ketchup, las ketchup, las ketchup Un poquito de Fernando Rueda, por favor Enviamos a un Fernando que da Eso es, eso es, eso es si Es que hay que dar cosas nuevas Muy buenas noches Con Pungido, supongo Buenas noches Buenas noches, Fernando Vamos, no hay derecho ¿Te has sentido ninguneado en la selección de cantantes para Eurovisión? No, no, vamos. Es que... Es, este país no hay democracia, no hay nada. Es decir, deciden... Eh, yo no sé quién... Pero vamos a ver, ¿quién ha decidido que vayan? Eso es, es eso es. Es que no saben lo que se lleva. Eso es, eso es. No tienen ni idea. Eso es, son de sol, quecho, he pero ¿de qué estamos hablando? Esto es una vergüenza. No, no, vale, vale, gracias. ¿Cuándo vamos a dar vía libre a las nuevas tendencias? A las grandes voces, a los crunes del de, de siglo XXI. El copazo que le ha faltado a todos. Sin no, embargo, no. Los, los, los ganadores han sido, bueno, sí. fantásticos. Me han encantado. Los loonies estos. Sí, sí. No. Lo mejor que ha pasado en Eurovisión en los últimos sí, sí, 51 sí. años. Eran Lucho, Lulo... Lutecio y Lupita Lupita He mentido, no son lo mejor de los últimos 51 años Lo mejor desde Maciel Desde Maciel, sí, sí. Porque Maciel, Maciel, y Maciel Era Marco, una, una época Sí, sí, sí, Mar sí. Una no, época. tampoco quiero pasarme sí, sí. Es decir, Por, que, cosa... Maciel es Maciel y... Exacto Pero estos realmente a mí me han encantado sí, no Me sé. han parecido una estética muy normal Es decir, gente que que no se preocupa por la escenografía no que visten pues como como lo pueden hacer en, en su vida cotidiana ¿verdad? como todos los días como todos los días no tanto vestidito tanta historia tantas no hombre, cosas no, no hombre, no. algo, algo más normal que, que hemos visto que ha puesto el pero que, que, que exactamente oscilada, apoyamos lo queremos, gente, queremos gente como nosotros efectivamente gente que sale a la calle y dice pues hoy voy a cantar en el festival de Eurovisión claro gente que la ves por la calle y dice mira ese es como yo claro efectivamente y, y te machillas pues no, no te maquillas exacto, exacto. tanto maquillaje tanta falsedad como hay en, en en la televisión falsos, falsos nada, nada Mira que mantuvimos una hegemonía, ¿verdad? Con el primeros puestos, segundos, ¿verdad? Éramos, éramos la, la atracción. Yo vez... hacía votaciones. Cada vez... ¿Tú no hacías votaciones de quién iba a ganar? Pues claro, hombre, cada vez que salía España el escenario, man... es, que, es que conteníamos la respiración. Eh, eh, eh, pero no solamente nosotros, sino Europa. Europa se doblegaba ah, antes de eh, nuestra música. Solamente los franceses eran más cursos que nosotros. ¿sí? Exactamente. Y en algunos momentos también, si apuras, los británicos. ¿eh? Sí, bueno, por ahí se andaban. Solamente que hoy, eh, nosotros hemos estado los 21, pero te voy a decir una cosa. Ah, sí. ¿Sabéis quiénes se han quedado los 22? ¿Quiénes sí? Los franceses. ¿Ves? Detrás o sea que, de nosotros. Porque sea hemos eh, en todo hemos caso, porque en Francia lo de más no importa. Hemos obtenido una victoria moral. Él nos ganaba Francia. Ah, y nos ha votado Andorra, ¿eh? Nos ha botado Andorra. Sí, señor. Ah, eh, nada, no, eh, no, eh, no. señor, ¿eh? Es que, sí, eh, que luego digan. Eh, para qué lo voy Sí, no. Sí, eh. Muchas gracias Andorra. Gracias Andorra. Gracias Andorra. Nada, bueno, vamos ahí que al programa andócavo. Bueno. Pues después de este fino análisis eh, que hemos hecho de, de la podríamos musical... intelectual, bien sí, preparado. Sí. dicen, ¿por qué fue tan lejos? Pues <risa> ¿Cómo no se va ¿Cómo no se Bueno, pues muchas felicidades, Fernando, lo primero Muchas felicidades eh, porque eh, la revista Interview eh, alcanza su trigésimo aniversario Sí, 30 años, gracias 30 años eh, de Interview, no es fácil, ¿eh? No es fácil eh, ser número uno durante 30 años, estar en los kioscos permanentemente siempre con grandes reportajes de, de investigación uno de los sellos de, uh -huh. de la casa que además vais a vais a seguir en, en esa línea precisamente con este número 30 que es doble no efectivamente hay un hay un número monográfico de 250 páginas eh, recordando de una forma divertida entretenida ágil y todo el, el, lo que han sido estos 30 años que es la historia de la democracia porque claro nacimos en el 76 Más luego, el número, obviamente, el número normal, con sus reportajes, con sus chicas, con sus detenimientos, con todo, vamos, ¿no? Y, y, Lo que es eh, la ensalada de Interview, ¿no? Exacto, sí. exacto. Y, y, bueno, las la chicas también, eh, pero bueno, hay portadas de estas míticas, ¿no?, como la de Marisol, ¿verdad? Uh -huh. Esa quedará siempre en, en el acervo el, el, <risas> cultural de, de España, ¿eh? O es sea... que cuando, cuando nace Interview, en 1976, uh -huh. eh, hay dos progresos, y... y, y... Y además los dos igual de claros. Uno es la investigación. Es decir, no se había podido hacer, obviamente, porque en las dictaduras no se admite el periodismo de investigación, es cosa lógica. Y, y el intervío empezó a sacar a la luz los trapos sucios de los gobiernos, de los, de los pero no solamente de los nacionales, sino de los de las provincias, las ciudades y tal. Y luego el destape, es decir, era una ruptura con tantos años como se habían pasado de paduatismo, de no, de no se podía hacer y entonces bueno, pues fue el escenario eh, de pues eso, de, de gente eh, famosa. ¿Qué fue lo que pasó? Que Marisol eh, tenía un, un, una imagen de eh, bueno pues lo que había sido durante todas sus fantásticas películas ¿no? uh -huh. es bueno se convirtió cuando salió desnuda se convirtió en un, realmente en un icono ¿no? en una imagen sí, sí, sí. el cambio ¿no? de, de, de esta españa que había dejado muchos de sus tabús atrás ¿no? uh -huh. bueno pues eh, las imágenes de, de interview que ya forman parte de, pues de nuestra historia de, de nuestra vida lo hemos crecido juntos uh -huh. de toda una sí. generación con, sí. con, con, con interview y, y bueno pues tenéis sí. eh, por ejemplo para el número de que va a salir este lunes, un asunto interesantísimo sobre las negociaciones con ETA. Efectivamente. Esto ya además, eh, viendo lo que proponéis en, en el número, pues adquiere tintes casi casi de ONG, ¿no? <risa> o sea, que ya hay hay centros eh, especializados en negociación. Efectivamente. de eh, forma ¿no? Para que todo vaya bien. Efectivamente. Lo que lo que sacamos a, a la luz es eh, quién fue eh, lo quiénes fueron los mediadores eh, que permitieron el inicio del conflicto y que permitieron que se llegara a la declaración de tregua los mediadores son el centro Henry Dunant de eh, Suiza es un centro eh, que fue creado en 1999 eh, procede de un centro digamos tiene bastantes vinculaciones con la Cruz Roja es un centro autónomo que vive en de eh, las subvenciones de la Unión Europea y de algunos países europeos, pero esas subvenciones son precisamente lo que les da su absoluta independencia y que lo que hacen es participar eh, en, en la resolución de conflictos. ¿Cómo participan? Ellos lo que hacen es que sientan en la misma mesa a grupos guerrilleros con eh, los gobiernos a los que combaten y le sientan para tratar de buscar una solución a ese conflicto. En lo que ellos están especializados es en crear el clima para hablar y en facilitar las condiciones para que se pueda llegar a acuerdos. O sea, son negociadores profesionales. Son mediadores. Mediadores profesionales. Mediadores profesionales. Mediadores profesionales. Son eh, diplomáticos especializados en muchos conflictos, así que hay gente súper eh, preparada. Tienen su sede cerca de en Ginebra, Eh, ...una sede, imagínate, ¿no? Es decir, absolutamente aislada... ...pasa hasta un río por por allí cerquita, ¿no? Normalmente bucólico. Bucólico, sí, sí, sí. Es lo último que te espera es que ahí se estén negociando, ¿no? Mm. Y ahí eh, se reunieron... Eh, por fue donde se celebró la primera reunión... ...entre eh, los enviados de la cúpula de ETA y los enviados del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez eh, Zapatero. Esta reunión se celebró en junio del año 2005. ¿Quién facilitó, por dar algún dato más, no uh -huh. quién facilitó eh, eh, que el centro Henry Dunant eh, mm, hiciera de mediador? ¿Quién fue el que lo buscó? ¿Quién fue el que hizo las gestiones? Bueno, pues eh, fue... Eh, una persona eh, enviada a la que se lo solicitó eh, personalmente el presidente del gobierno. Esa persona es muy conocida para todos nosotros y se llama Javier Solana. Javier Solana. Javier Solana. Es decir, Javier Solana fue el que buscó el centro de intermediación y el que habló con ellos para que aceptaran eh, ser los que mediaran en esas reuniones entre ETA y los enviados del eh, presidente del gobierno y esto ocurrió hace casi un año casi un año, casi un año. una curiosidad eh, pues claro, uno es ignorante en estas cuestiones ¿estas estas cosas se explican? ¿se explican por ejemplo a la, a la oposición? Eh, yo lo que no sé si los detalles de estas cosas se explican a la, a la oposición no a la oposición lo que eh, yo creo que le está explicando Eh, o le ha explicado Zapatero, ha sido qué es eh, lo que se ha hablado con ETA, si realmente ETA tiene o no voluntad de, de abandonar las, las armas, darle algunos datos como que el 25% de ETA se opuso a la tregua. ¿El 25%? El 25% dijo no radical. O sea, uno de cada cuatro militantes. Uno de cada cuatro. No quiere decir que los otros dijeran sí, ¿eh? Hubo más de la mitad que dijo sí, hubo algunos que estaban en lo que podemos llamar la abstención, ¿no? Ni sí ni no, dependiendo, pero había un 25%, uno de cada cuatro, que se opuso totalmente a la tregua. Entre ellos, como dijimos aquí, como adelantamos aquí hace unas semanas, la parte eh, pistolera, digamos, activa de, de los comandos, mandadas por Cherokee, ¿eh? Estos se opusieron radicalmente pero han aceptado disciplinadamente entre comillas no El, la tregua ese tipo de cosas son las que les explican no sé sinceramente si los detalles sobre quién han mediado cómo se han cómo se han reunido dónde se han reunido también contamos un interview que en realidad las reuniones empezaron ahí pero que luego se celebraron en eh, eh, fueron a oslo y a berlín uh -huh. los otros sitios que Reunión, ¿no? Vamos, que de los 50 o 60 etarras de oficio uh -huh. que pueden quedar sueltos, eh, más o menos unos 20 o 30 dijeron dijeron que bueno, que vamos a ver. Entre... Con, derecho, con derecho a voto hay más gente. Con derecho vamos, a voto eh, hay más, sí, sí, sí. Vamos a ver, lo que es el voto de ETA parece ser que se viene a representar por unos 20 votos. 20 votos. No me pidas eh, quién son y quién son. Uh -huh. Y cada uno de estos 20... Ellos actúan asambleariamente. O sea, estos 20 son la cúpula. Digamos, son los que tienen un cierto derecho a voto. Pero cada uno de estos, eh, antes de, de ejercer el voto, habla con su gente. Es decir, Cherokee tiene un voto, pero él habla con sus comandos. Sí, sí, sí. Que sí. es lo que pensáis, chicos, y en teoría... De estos 20, haría 5 que se... Efectivamente. Se, ¿no? se mostraban... Que fueron eh, no radical a negociar con él, sí, sí, con él... Sí gobierno no a este a, uh -huh. acuerdo de, de alto el fuego, Mal. al que se había llegado. Sí, sí, sí. sí. O sea, decir decir que... cinco dijeron no claramente, otros cinco dudaron. Más o menos. Y el resto dijeron sí. sí. Efectivamente, dijeron sí, esto es el cambio Qué gráfico, no ¿verdad? Qué y estos representan pues a varias centenares de personas ¿eh? muy interesante este dato que, que nos aporta Fernando Rueda eso nos da una idea de cómo están las cosas en el seno de, de, de, de, de la banda sí. bueno pues eh, interesante lo que lo que va a proponer el intervío el próximo lunes eh, las negociaciones eh, del gobierno con ETA Mediadores eh, suizos eh, trabajaron arduamente para reunirles en una granjita donde pasaba un río por allí, para que estuvieran tranquilos escuchando el, el murmurar de las aguas Eso es. y y se llegaron a los primeros entendimientos. Qué cosas. Bueno, ¿y ¿qué te ha parecido lo de lo de Guantánamo? ¿Qué te ha parecido este motín o este intento de, de motín? Ah, no, me ha me ha, parecido, me ha parecido una cosa ¿Qué quieres que te cuente? Fantástica. Más o menos los hechos son los siguientes. Eh Por primera vez, además, hay que especificarlo, lo han contado los americanos. Los americanos, sí. Eh, un prisionero que se estaba suicidando. Ah, sí? Y Leo, en, porque además lo he mirado en, en los periódicos, he estado entrando en Internet en varios sitios, porque no me lo podía creer. Dicen, eh, hay uno suicidándose, pero que era el cuarto que se estaba intentando suicidar ese día. ¿Ese día? Ese día, hay cerca de 500 presos. Ese día... Eh, el caso ocurre cuando se intenta suciar el cuarto es decir, que allí mmm, habitualmente deben estar todos intentando suciarse parece ser que, que se suicidan con cualquier cosa pero que el método más habitual de los pesos de cuantánamo para intentar suciarse es guardar las, los tranquilizantes que les dan hacer que se los toman, pero no tomárselos y cuando tienen acumulados los que tienen un número suficiente se los toman todos a la vez uh -huh. es decir, intentar morir de sobredosis bueno, este eh, fue y entonces... Cuando llegaron eh, los, los guardias para, para evitar que se suicidara, los otros presos habían habían puesto mmm, sustancias viscosas en el suelo. ¿Sustancias viscosas? Viscosas. ¿Damos detalles? Lo dejamos. No, lo dejamos... Lo dejamos que a uno que... que se imagine las sustancias viscosas que podían tener los presos. Todo el mundo, sí. ¿Los, los, los guardias caen? Cayeron. ¿Cayeron eso? Se pegaron la gran milk. Y entonces... El resto de los presos se lanzaron encima de ellos A intentar eh, acabar eh, con ellos Obviamente debían estar eh, como en Mauthausen Deben estar sin fuerzas, atados, todo sí, sí, sí. Con lo cual tardaron 5 eh, minutos en bueno, acabar es que con ellos La, la imagen es, se nos antoja grotesca sí, sí, por, por eso estoy contando un poco sí, sí. Con toda, cómo es la, la, la situación ¿no? Con todo el abono por el suelo Y cinco, solo cinco minutos Es decir, minutos un motín de... en cualquier sitio Dura horas dura no sé qué, ahí Y ha sido gran noticia Cinco minutos de motín cinco En el minutos. cual el resultado fue Seis presos heridos Según la información, no de mucha consideración Y, eh, y trasladados obviamente a, las, a la parte de más alta seguridad Me imagino que estarán en pozos Y ni un solo guardián herido Eso sí, todos embadurnados Sí, sí, guardillos total, ¿no? Sí. Y ni un solo guardián herido herido ¿Qué te parece? Pues... Y decía, ah, perdón, se me ha un dato muy importante eh, Contaban que Les atacaron con armas Que habían hecho los presos ¿Qué armas han hecho los presos? Básicamente eh, Lo único que parece ser que hay son ventiladores Es decir, no deben tener nada en las, en las habitaciones Solo hay ventiladores Entonces debe ser que que se cargan los ventiladores y las y, y los convierten en armas arrojadizas. En armas arrojadizas. Los trocitos que quedan, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh... Total, situación de exactamente como está ahora Guantánamo. Con lo cual, te puedes imaginar que ante esta situación haya cobrado un especial interés el informe que eh, antes de ayer ha hecho el Comité contra la Tortura de la ONU en el cual, eh, Juan Antonio, mm. han exigido, ya lo decías un poquito en la, en la entrada, han exigido cosas que yo me he quedado absolutamente alucinado que las hayan eh, exigido, ¿no? Sí. Y es que han exigido que, por favor, que eh, a los presos, después de, de investigar eh, esta comisión, no solamente, bueno, en Guantánamo, ya sabes que no se encuentra mm. sino en todas las cárceles, sí. que, por favor, no les hagan el submarino. El submarino. El submarino no. Es decir, el submarino es eh, meterte la cabeza en el agua y esperar al momento previo a que te ahogues. Y en ese momento sacar la, la cabeza. Por favor, no han dicho, no le sacan el submarino. Por pues favor, submarinos no. son Submarinos no. Y los billetes, que es que parece ser que se los apretan mucho. Claro. Y que, hombre, que a los americanos, por favor, no se le apreten tanto los, los sí. grilletes, ¿no? Y luego, que eso de los perros que hemos visto en tantas... Que, hombre, que no. Que, que mejor que no. Que no, que no les echen a los perros. Que mejor no les echen a, a, a los perros. O sea, que la, la comisión enviada por la Unión Europea... De... No, esa es otra cosa. Ah, eso es otra cosa. Eso es el Comité contra la Tortura. Que les ha dicho que, bueno, que ya vale de... de... ¿Te acuerdas cuando decía el presidente americano, el director de la CIA que ellos no torturaban, que tenían unos sistemas sí. que eran originales sí. pero la no tortura entonces ahora parece ser que nos enteramos que sigan teniendo otros sistemas más originales que utilizan el submarino de toda la vida sí. y que cual, utilizan cualquier cosa para la tortura o sea, que, que por favor, que no les sumerjan más en el agua efectivamente salvo para higiene personal claro eh, que no les apeten tanto los brilletes que hacen daño claro y que no les echen a los perros eso es y que dejen las humillaciones sexuales también bueno, bueno pero, pero, te digo por no extendernos sí, sí, sí pero, pero esto que, que los americanos ya han dicho, por pues Dios, es que, es que ¿cómo podéis decir esas cosas? luego se ha mezclado con eh, lo que anunciamos la semana pasada que se iba a celebrar que era la visita de eh, la comisión del de Parlamento Europeo que está investigando, ya sabes toda esa historia de los pueblos secretos las torturas, los los secuestros, etcétera, etcétera. Bueno, ahí eh, ahí eh, la conclusión ha sido mm, mucho más eh, más curiosa y yo creo que eh, han sacado un, un, una cierta dosis de, de chulería, ¿no? Eh, lo que ha pasado es que, lo primero ha sido sorprendente, leo mm, que en la comisión, en sus declaraciones han hecho los parlamentarios que han ido, han dicho que han tratado con dos tipos de, de fuentes de información, han tenido. Las fuentes oficiales y las oficiosas. Es decir, grupo de parlamentarios va a Estados Unidos y mantiene unas reuniones oficiales y otras secretas. Es decir, hablaban, sí, sí. ahora vamos a hablar con este de la CIA oficial oficialmente y ahora con este de la CIA oficiosamente, pero que no se enteren que no se enteren, se enteren. Los, los oficiales, bueno, pues les han dicho más o menos nada los oficiosos, que es lo que han contado los, los diputados les han dicho que eh, es verdad que no son miles los secuestrados que pueden haber sido 30 o 50 que no son tantos los vuelos que pueden haber sido algunos que había cárceles secretas pero que ya no las hay o sea que les han dicho que sí a todos, Pero, y el pero Como siempre es tan importante Que todo lo que han hecho Ha sido con conocimiento De los gobiernos europeos Y que, y que no sigan por ese camino No vaya a ser que... Y que efectivamente sí, sí. Que nosotros nos hemos pasado porque nos da la gana Pero lo hemos hecho todo Con el conocimiento de los gobiernos europeos Pero esos gobiernos nos lo han, nos lo han consentido Efectivamente, aviso navegantes Y ponen un ejemplo, en Italia, lo contamos aquí al principio cuando todavía se hablaba poco de este caso, se secuestra en Milana a un tipo, y ahora mismo la justicia italiana tiene abierto un, un, un caso en el cual ha implicado 32 agentes de la CIA, 32 agentes de la CIA que se movieron para secuestrar a un tipo en Italia aquí eh, lo hemos dicho y lo hemos defendido nadie se cree que le secuestraran y que no se enterara nadie otra cosa es que en unos sitios mmm, eh, hicieran más en loco que en otros en Alemania uno de los detenidos que ha podido hablar que ha quedado libre ha dicho que mientras era torturado e interrogado había un agente del servicio secreto alemán ¿Eh? ¿esto qué nos lleva? pues nos lleva a darnos eh, a dar una vuelta más en lo que ya hemos avisado y es que eh, los gobiernos nosotros lo habíamos dicho en plan informativo, lo sabían el gobierno español al menos sus servicios de inteligencia lo sabían como los servicios de inteligencia de toda Europa La el único problema es que si el Parlamento Europeo sigue investigando pues más de un gobierno europeo va a tener muchos problemas y va a tener mucho que justificar por permitir que ciudadanos de su país sean secuestrados por eh, los hijos del tío San bueno, un asunto que nos ha llamado mucho la atención por el personaje que, que es y, y a quien representó en su día verdad y sigue representando eh, bueno pues Javier Saavedra verdad sí eh, abogado español que ahora se pone de actualidad pero no nacional, sino internacional porque va a defender los intereses de Saddam Hussein efectivamente lo, le, lo, lo leímos el otro día en el diario El Mundo sí, sí, el abogado de Ana García obregón claro, es, eh, y es que Javier Saavedra que, que es sin duda un buen abogado de que se ha especializado en el derecho al honor y en la intimidad es su especialidad, pues, mm. aunque parece ser que también ha debido participar en otros casos que es el abogado de Ana García Obregón, del que es amigo desde hace muchos años que es, a, a, eh, que es abogado de un montón de famosos ahora resulta que le han contratado para defender a Saddam Hussein eh, mi duda es si Saddam Hussein lo han contratado por... Eh, Porque por, por le ha conocido por el prestigio del despacho o le ha conocido a través de Ana Obregón, que también pues, hecho, podría ser posible. ¿Quién ha ¿eh? contratado para defender el derecho al honor? Para... Eh, pues, pues verás, más o menos la historia es esta. Eh, la hija de San Joseín es la que monta el, el despacho, eh, es la que monta un, un grupo de, de abogados en todo el mundo para defender a su padre... Hay unos abogados que están en Irak defendiéndole y hay otros abogados que están eh, pretendiendo una iniciativa a mucho más eh, largo plazo. Esa iniciativa que pretende y es la que está defendiendo eh, Javier Saavedra, atención, es equiparar el juicio de Nuremberg con el juicio a Saddam Hussein. Dicen, no hay suficientes garantías, no existe un Estado que las que las garantice en Irak. Lo que pretendemos es que el Tribunal Penal Internacional sea el que eh, lo haga. Es sí. decir, están tratando de buscar una salida a nivel internacional sí. para evitar que Saddam Hussein sea condenado en su país. Y que conste que el único caso por el que ahora está juzgado es el de la es, eh, una pequeña matanza, en la cual solamente murieron 148 chis en 1982, y que fue, producía, pues poco después de que la vil, alguien cometiera la vileza de intentara atentar contra San Joseín. Pues hombre, si la hija pretende encontrar Parangón en el juicio de Nuremberg, parada a ¿eh? dar a fíjate cómo acabaron los acusados. Sí, sí, bueno, bueno, pero pero de momento lo que están tratando ya sabes qué es, ¿no? Cómo sí. hacen todos los dos, retrasar, retrasar, retrasar sí, cambiar sí, sí. y cambiar. Y no, nada, no, cuando nada. hacen estas cosas es porque se debe estar bien en la cárcel, ¿eh? porque <risa risa> es el, el tema... Ahora nos vamos a Alemania. Allí el, el gobierno alemán ha sugerido algo muy extraño a sus espías. Sí, sí, sí. sí. El gobierno alemán ha sugerido, les ha dicho que, eh, por favor, por favor, no se utilice a los periodistas como fuente de información. Ya está bien. Que no se pasen más. Que eh, los periodistas eh, no están... La, eh, no deben servir como como informantes ni siquiera cuando esté en peligro el, la protección del país es decir, cuando el, el país esté en peligro ni siquiera se debe eh, eh, utilizar los precios ¿y por qué ha ocurrido esto? pues mira, ha ocurrido porque están tratando de recordar supuestamente estas órdenes no son de ahora sino que ya se las han dado se las habían dado porque el servicio secreto alemán, el BND Eh, se, supimos la, la hace un par de semanas que había montado una gigantesca investigación contra eh, los principales medios de comunicación alemanes Ter eh, Spiegel, Sterfokus es decir, todos los más famosos para tratar de eh, buscar eh, quién sean los mm, informantes que tenían dentro de, del servicio y como no lo consiguieron por las buenas empezaron a contratar a, a, a periodistas para que chivaran lo que hacían sus compañeros para que buscaran en sus agendas los teléfonos bueno aquello debió ser la gran de las grandes hecatombes Con, eh, conclusión eh, cientos de periodistas fueron espiados, cientos de periodistas fueron chantajeados, se puso en nómina a montones de periodistas que cobraban grandísimas cantidades de dinero única y exclusivamente a cambio de informar sobre sus compañeros no, no, algún día tenemos que hacer un monográfico dedicado a Alemania que tiene también su aquel ¿eh? Sí. Eh, la, la primera potencia europea muy bien Fernando, pues eh, ha quedado estupendo ¿eh? muchas gracias un ¿eh? poco tristes por, por la derrota española pero no enviamos sí, a nuestras bueno, es a luchar es... contra los elementos a ver si el año que viene tengo una posibilidad no, hombre, es que claro, enfrentarse a los loonies pues eso era imposible, era imposible claro, en, claro. En no, no era la canción típica no, ¿no? pero eso nos quita para que tú tengas una salida digna Fernando, ya sí, sabes, nos queremos mucho 30 niveles de interview, ¿por qué eso? un día especial él piensa que es día especial él piensa que algún día va a recibir un plato preferente les ¿eh? pues tengo aquí la comisión anti-tortura y bueno pues vale pues hemos aceptado lo, de, lo del submarino no haremos submarino hemos aceptado lo de aflojar un poquito los grilletes pero eso no quita para que nuestros eh, canes nuestros perritos pues tengan una vida gozosa ¿eh? a ellos también les gusta la carne entonces hay que darles un filetillo de vez en cuando y, y un poquito de ejercicio antes ¿eh? o sea, el, el invitado corre los canes, eh, en este caso pues una jauría que tenemos de 500 perros adiestrados para estos menesteres acuden a ser invitado para ofrecerle pues su homenaje y cuando le capturan pues aquí les podéis ver deglutiendo, deglutiendo, deglutiendo a anterior ahora le tocará saltando